Los hombres publican su propia liberalidad Mas hay un hombre que con autoridad nos mostró el verdadero amor Jesús, ¿Jesús? Muchas cosas que se tienen que vivir, pero lo más importante es lo que te voy a decir es lo que hizo Cristo por el pobre pecador. Entrego su vida solo por amor. Eh... salvas son aunque muchos no lo entiendan él tenía la razón la razón no es el dinero la razón no es el poder la razón viene del cielo es amor del mismo rey sufre el amor, todo lo que el amor no se envanece nunca, dejará de ser no se goza en la injusticia, no se goza en la maldad, no se goza en la mentira más se goza en la verdad eh. Eh. se gana conocer el amor